Es algo que se trabajó bastante ya hace dos meses, un poquito más. Y bueno,、eh, superamos toda la etapa de todo lo que era la parte de logística, es decir, la instalación de todo lo que era n la cartelería.、Eh, y bueno, ahora está en lo, todo lo que es la etapa de sensibilización, justamente para que todos los vecinos tomen conocimiento y digamos,、eh, vayan dando、eh, justamente el dibujo que corresponde a cada uno, tomar el hábito. Eh, y bueno, después vendrá la otra etapa ya de fiscalización de los mismos, ¿no? Pero bueno, nada,、eh, hemos tenido en muchos sectores muy buena aceptación. Se ha mejorado, digamos, en sí、eh, todo lo que es、eh, los riesgos que había, especialmente cercanos a centros educativos. Así que, digamos, hemos disminuido la posibilidad de algún accidente justamente en, en esas zonas.、Eh, el ordenamiento ha traído, digamos, Eh, justamente, a, a l g o positivo, que, que, más que nada es sobresaltar eso, pero digamos más que nada también es una cuestión donde, t o m a m o s el hábito y después ya eso lo, lo, l l e v a m o s adelante a través de buenas prácticas y bueno, la verdad que para nosotros es gratificante el hecho de haber avanzado justamente con la participación de instituciones, el Consejo Liberante,、eh, con, también con muchos vecinos instituciones, este, deportivas y demás. ¿Han trabajado con la Junta Vecinal para darle también orden al cambio de sentido de las calles? Sí, en principio, digamos, esto comenzó hace ya varios años atrás, donde, bueno, no estaba、eh, en funciones la Junta Vecinal, sé、sí, con grupos de vecinos, y que después, digamos, cuando tomó cuerpo, ya este, la Junta Vecinal seguimos con la articulación. También has, ha habido, quizás por ahí, no sé si les ha llegado,、eh, algunos, algunos reclamos también de la nueva línea, del no paso también del colectivo por el barrio y por ahí, quizás, algunos sentidos también de otros lugares de, de los barrios. Hemos recibido varias inquietudes, digamos, siempre estamos abiertos al diálogo. Eh, de algunos sectores de, del barrio donde bueno, fuimos con algunos posibles dibujos, los cuales, bueno, justamente atendiendo la demanda de los vecinos, se hizo una revisión, fuimos por、eh, un nuevo paso donde prácticamente es el mismo, tanto de ida como de vuelta desde, desde el centro hacia los barrios. Así que, digamos, también ha tenido aceptación y bueno,、eh, se opta por esa alternativa, y la verdad es que bueno,、eh, es valedera por parte de ellos. ¿Algunas novedades también desde el Departamento de Seguridad Vial?、Eh, bueno, nada, es mucha actividad en esta época cuando justamente、eh, el clima va mejorando. Bueno, sabemos ya por la experiencia que tenemos es que bueno, se van llevando adelante muchas actividades. Estamos acompañando, estamos presentes en todas como para agarrar y bueno, darle seguridad a los vecinos.